Magazine Virtual. De 10 a 13 horas. Toda la música que querés escuchar. Magazine Virtual. p u e d e escapar. Todo tiene un final. Todo termina. Magazine Virtual. De 10 a 13 horas. Toda la música que querés escuchar. Magazine Virtual. Amigos de Radio Club, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Seguimos haciendo las pruebas de enlace de la radio virtual que muy pronto, muy pronto estará en el aire. Aprovechamos este momento para mandarle un saludo a nuestros colegas, a nuestros amigos locutores y especialmente a nuestro amigo Cat Sergio Lombardo, la voz oficial del de Club virtual, virtual, de virtual de Montaña. Bueno, la temperatura sigue siendo baja en todo el país. Las condiciones climáticas, si bien están mejorando en toda la República Argentina, no han superado en algunas ciudades ni siquiera los 3 grados. Ahora sí, nos vamos a ir en este domingo fabuloso y bastante frío con la mejor música para seguir escuchando del Club Virtual de Montaña. CBM. La radio del Club Virtual de Montaña. Entramos de la mano de Soda Estéreo. ¡Ay! Te hace faltan vitaminas. Por más que tengas los volúmenes al taco, e s p r i m i e n d o tus membranas, saltando como una rana. Por más que e n t e n d e s e q u i b a d o en algún pueblo, hay algo que te raya cuando mal, mal, mal, mal, mal, mal, a l a l a オレ Virtual de Montaña, la mejor esposa para estar intercomunicados. Los comentarios siguen siendo noticias en el Club Virtual de Montaña. Anoche estuvieron las chicas reunidas haciendo el trasnoche del Club Virtual. También pudimos ver algunos de los videos que han estado subiendo. Sergio Lombardo, que se ha comprado su cámara GoPro y está haciendo estragos por toda la provincia de Mendoza, intentando hacer aventura extrema para mostrarles a todos ustedes. Toda la noche hemos tenido también videos. De nuestros amigos que han estado publicando en el club algunas noticias, el titular de la nación en su diario publica: Titulares. Más allá de la cumbre, tres héroes que son tapa de los diarios del mundo. Subieron al Everest, tocaron el techo del mundo con la mano y cuando iban por el segundo de los tres picos que buscaban alcanzar, salieron al rescate de un grupo de españoles. Una historia increíble, pero real. Los hermanos Venegas. Damián Venegas, Martín e r r o s y Leonardo m a c l e a n Hugo Materi, publica en su muro. Arranca el domingo, fresco y del sueño ni hablar. El menú del día tenemos ecuatorianos y paraguayos. Para ambos estamos en la Antártida. Preguntó: ¿se puede jugar al fútbol con un polar? Campera Dube y esas cosas. Buen domingo para todos. ファスカーの人たちは、私はファスカーの人たちにとっては、私はファスカーの人たちにとっては、私は e ァカーの人たちにとっては、私はファスカーの人たちにとっては、私はファスカーの人たちにとっては、私はファスカーの人たちにとっては、私はファスカーの人たちにとっては、私はファスカーの人たちにとっては、 500 cumbres, 500 desafíos, por 500 amigos más. El Club Virtual de Montaña. Te esperamos. Es la mejor excusa para estar intercomunicados. CBM, la radio del Club Virtual de Montaña. El hombre está acercándose al encuentro con なんだよなら。 もう一度、も d 一度、もう一 a も s l a d う一度、もう一度、もう一度、もう一度、も c 一度、e う c 度、もう一度、もう一 a もう一度、もう一度、もう一度、もう l 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう g 度、もう一度、もう一度、もう一 もう一度、私は、私は、私は、私は、私は、 Hola, soy Daniela. Quiero pedirte el, el tema de m i c h a e l Jackson, thriller. Y muchas gracias por venirte. Cristian Chicho publicó todas las fotos de la cobertura especial de los Venegas. El equipo de Mendoza evalúa las diferentes actividades para el tercer encuentro nacional de montaña, con pijama parte incluido. Tenemos noticias del Tres Picos. También está colaborando con nosotros Rodrigo Pérez, quien está dando toda la información para el ascenso al cerro Tres Picos, segundo encuentro nacional de montaña. Esto también es noticia. Publican en los muros. Estamos escrachando al que se robó la campera de pluma. Lamentablemente tenemos que dar esta noticia, pero en la escuela de guías de alta montaña, Valentín Ugarte, parece ser que en una de las salidas a una persona le robaron su campera de pluma. Sí, señor, su campera de d u v e Los chicos que están estudiando están publicando que es una campera marca Rake, negra, talle M. El detalle que tiene está cosida en la espalda. Es una campera bastante particular. Los chicos piden por favor que se entere la mayor cantidad de gente para que la persona que la tenga no la pueda vender y no le sirva para nada. Aquellos que puedan tener algún dato sobre esta campera, volvemos a repetir: es una marca Rake, ¿sí? es una campera de pluma. Negra talle M y está cosida en la espalda. Lamentablemente es una vergüenza, una vergüenza que pasen estas cosas y más entre compañeros y amigos de montaña. Otra de las noticias: están armando la peña del montañista bonaerense para el viernes 8 de julio. Se tiene preparado en Capital Federal la Peña del Montañista Bonerense. a Estamos organizando una reunión informal en la provincia de Buenos Aires para reunirnos a cenar o almorzar para hablar de temas de montaña, conocernos, disfrutar unas horas juntos, tal vez viendo una película, charlando de medicina de altura o temas de actualidad. Aquellos interesados se pueden comunicar a través de Facebook y en el grupo que ya está abierto pueden poner si quieren asistir o no, están todos los detalles. Gabriel Esquivel es uno de los coordinadores que está a cargo de esta peña. Anoche también se comunicaba con respecto a la peña el doctor Orlando Valdés, médico de Aconcagua, quien ofrece para cualquier otro momento hacer una charla especial、eh, sobre medicina de montaña. Así que, para tenerlo en cuenta, para la gente que va a organizar esta peña, Orlando Valdés, el doctor, se ofrece para dar una charla de medicina de montaña. José Luis Guerrero estuvo en el encuentro de mini escaladores. Vamos a ver después qué nos puede comentar. Parece que se han divertido, ha habido diferentes tipos de actividades, escaladas y palestra para que los niños pudieran aprender más sobre este deporte. Que se practica en todo el mundo. Para nuestro amigo Marcelo Scanu, ahora vamos a escuchar un tema de una banda británica de heavy metal fundada en 1975 por el bajista Stevie Harris, conocida como una de las bandas de metal más i m p o r t a n t e en la historia. Iron Maiden y el tema Running f r e z e Es un clásico de clásicos.